Isaías capítulo t r En i t aquel y nueve. En a tiempo m e r o d a c Baladán, hijo de Baladán rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, Y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que e z e q u í a s no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey e z e q u í a s y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y e z e q u í a s respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequiel: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a e z e q u í a s Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, Y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo e z e q u í a s a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo menos haya paz y seguridad en mis días.